publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy vamos a realizar un especial sobre el showgaz, subgénero del rock alternativo, surgido a finales de los años 1980 en Irlanda y Reino Unido, teniendo su pico de popularidad a comienzos de la década de 1990. Fue bautizado así por la prensa debido al uso intensivo de unidades de efectos, que hacían que los integrantes de las bandas tocaran mirando hacia el suelo sin tener contacto visual con su público. Sus características principales fueron las guitarras con mucha retroalimentación, ruidosas y a la vez melódicas, plagadas de pedales de efectos como el flanger, reverb o chorus, los ambientes espaciales que creaban y sus letras, entre sombrías y melancólicas, la mayor parte del tiempo susurradas. Generalmente reconocían como influencias a The Jesus and Mary Chain, Slow Dive, The Velvet Underground, The Beatles, Pink Floyd, Spaceman 3, Los Cocteau Twins, The Beach Boys y Brian Eno. Las características de este género se presentan muchas veces combinadas con otros como el Dream Pop, el cual busca los mismos climas, pero utilizando más bien ecos en sus guitarras y no tanto distorsiones. Y el post-rock, que si bien utiliza una gama de sonidos e influencias más amplia, suele tomar prestado del showgues la experimentación con las distorsiones de las guitarras. Por ese motivo es difícil catalogar a determinada banda como perteneciente a uno u otro género, puesto que su encasillamiento suele variar ...de un álbum a otro o incluso de una canción a otra. Puede decirse que las raíces profundas del género se hunden en el Reino Unido hasta el año 1986... ...cuando la revista New Musical Express editó el cassette recopilatorio C86... ...documentando una escena underground que practicaba una especie de pop ruidoso y con mucha distorsión... Vamos a escuchar de este disco el tema Buffalo del grupo Stump y el corte Throne 10 de The Shraps. <música> How much is the chips? Does the fish have chips? How much is the chips? How much is the fish? Does the fish have chips? How much is the fish? The weather is perfect except for Con posterioridad fueron bandas de esta movida las que fueron mirando hacia un sonido menos ingenuo y más ambiental. My Bloody Valentine es la más representativa de esas bandas, la que fue desarrollando las bases del género. Sus raíces nacen de pilares como lo son el Dream Pop y Noise Pop, además de bandas como Cotton Twins, que con una atmósfera entre lo sonoro y ruidoso, combinado con lo dulce y encantador de las voces, puso un primer cimiento del género. Vamos a escuchar a continuación Cherry Colored Funk, de 1990. This Mortal Coil fue un proyecto musical de post-punk liderado por Ivo Watts Russell, fundador del sello británico 4AD. La iniciativa reunió artistas clave de 4AD y otros músicos no pertenecientes al sello bajo el mismo paraguas. Formaron parte de This Mortal Coil, Howard Devoto, Colorbox, Death Can Dance y principalmente Cotto Twins. Entre 1983 y 1991... ...This Mortal Coil lanzó tres álbumes... ...Ill and In Tears... ...Filling Green ...y Blood... ...cada uno consiste a grandes rasgos de temas atmosféricos... ...e interpretaciones de canciones de los 70s, ...de artistas como Alex Chilton... ...Chris Bell... ...Roy Harper... ...Jean Clark... ...y Tim Buckley... Dos temas del primer disco... Will End In Tears, destacan la voz de Elizabeth Fraser del grupo Cocteau Twins, también de 4AD. La más conocida de estas canciones es la versión estéreo de Song to the Siren de Tim Buckley, que provocó un renovado interés en Buckley cuando sus álbumes no eran tan ampliamente accesibles. Escuchemos a continuación este tema. Floating ships, oceans. I did all my best to smile to your singing. Out. Susan Mary Chain, A finales de los 80 construyó, sin saberlo, los cimientos de una escena. Su disco Psycho Candy marcó un sonido influenciado por el post-punk y noise rock, para así entregar un disco noise pop, precursor del show Gaze, lleno de sonidos oscuros y voces agudas perdidas en la inmensidad de la distorsión de las guitarras con el eco como característica esencial. Escuchemos a continuación uno de sus temas más emblemáticos, Just Like Honey, ...más tarde sonarán otros... Otros exponentes que originaron el género fueron Arcane, Loop y Spaceman 3, que exploró con tintes atmosféricos el Space Rock y la psicodelia. De estos tres grupos, los que más nos gustan son Loop y Spaceman 3. Loop fue una banda de mediados de los 80 y finales de los 90, centrada en el guitarrista Robert Hampson. La banda combina ruidos de guitarra tipo estuches con los ritmos motrices de Noy. Loop ayudó a marcar el comienzo del Show Gaze y el Space Rock de los 90, aunque Loop siempre fue un poco más oscuro que sus seguidores. Vamos a escuchar a continuación Black Sun, de uno de sus álbumes mejor valorados titulado Fade Out. Spaceman 3 fue un grupo de rock inglés formado en rugby en 1982 y cuya carrera abarcó las épocas del post-punk al acid house. Los líderes de Spaceman 3 eran Jason Pierce, Jay Spaceman y Peter Kember, Sonic Boom. Tras varios años de tocar en locales de pequeño aforo, editaron su primer disco en 1986 para el sello Glass Records, Sound of Confusion. Su continuación, The Perfect Prescription, es considerada su obra maestra y uno de los precursores más importantes del showcase. Escuchemos a continuación un extracto de estos discos. bandas que por la misma época lograron resultados notorios fueron Wright, con su disco Nowhere, 1990. Wright es un grupo de rock alternativo británico formado en 1988 por Mark Gardner, guitarra y voz, Andy Bell, guitarra, voz y compositor principal, Steve Keralt, bajo, y Lawrence Colbert, batería. Originalmente formó parte del movimiento shoegaze en ese país, estilo caracterizado por melodías muy sentimentales a la par que etéreas y melancólicas y guitarras muy distorsionadas con sonidos no armónicos. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Continuamos con Slow Dive, banda de rock alternativo británico formada en 1989. El origen del nombre proviene de un sueño del bajista Nick Chaplin y de una conversación con Rachel Goswell, que sugirió a Slowdive El nombre de un sencillo de uno de sus grupos preferidos, Suxi and the Baxis. El grupo es mayormente conocido por ser uno de los mayores exponentes de los géneros showgage -sh y dream pop, y por su álbum Show Blackie, 1993, catalogado como uno de los tres pilares fundamentales del showgeage. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. A partir de estas bandas, el movimiento se fue expandiendo. Se incorporaron más manifestantes, cada uno con su propio estilo, entre los que se posicionaron Adorable con su Against Perfection. Against Perfection es el álbum debut de la banda británica de rock alternativo Adorable. Fue lanzado en el Reino Unido el 1 de marzo de 1993 en Creation Records y en los Estados Unidos por SBK. La banda apoyó al álbum con una gira por Norteamérica. Smile. The kind that warms up the corners of my cold room She's got a sunshine smile The kind that makes you forget again También otro grupo que despuntó fue Chapter House con Whirlpool. Chapter House es una banda británica de Showgays, The Reading, Berkshire, Inglaterra. Formada en 1987 por Andrew Sheriff, Stephen Padman y Simon Rowe, la banda comenzó a actuar junto a Spaceman 3. Lanzaron dos álbumes, Real Pool 1991 y Blood Music 1993. Vamos a escuchar a continuación su tema Breather, de 1991. Delaware es el álbum de estudio debut de la banda estadounidense de rock independiente Drop Nineteens. Fue lanzado el 19 de junio de 1992 por Caroline Records. Hat Records publicó el álbum, junto con el sencillo Wynonna, en el Reino Unido el mismo año. Drop Nineteens fue una banda estadounidense de indie rock y shoegaze formada en 1991 en Boston y activa hasta 1995 fue una de las pocas bandas estadounidenses que llevaron a cabo en el sonido shoegaze distintivo de Inglaterra, tomando su inspiración de grupos como My Bloody Valentine, Slow Dive, The Faith Healers y Bleach. El grupo fue formado por los excompañeros de clase Greg Ackel vocales, guitarra, y Chris Ruff batería, quien reclutó a Paula Kelly, vocales, guitarra, Steve Zimmerman, bajo, Y Motohiro Yasue, guitarra. Vamos a escuchar su tema, Riveri Memberer, de uno de sus discos más aclamados titulado Delaware. A continuación, va a sonar The Telescopes, banda inglesa de noise, space rock, dream pop y psicodélico, formada en 1987 por el artista, compositor y músico Stephen Laurie, a la que se unieron más tarde los miembros de la banda David Fitzgerald y Joanna Doran. La formación de la banda está en constante cambio, puede haber entre 1 y 20 miembros en una grabación. Algunas de las influencias iniciales de Lowry como compositor fueron The Beatles, The Debbie Bowie, Neil Young, Aisturzen de Nye Beuten, Kahn, Faust, Lydia Lunch, Sonic Youth y Sandra. Cuando se formaron The Telescopes, las influencias procedían de artistas como The Velvet Underground, Suicide, The Stugitt y The Thirteen's Floor Elevators. Los telescopios han influido en el showcase, el rock espacial y el movimiento neopsicodélico, incluidos artistas como The Brian Johnstown Massacre, Black Rebel Motorcycle Club, FUSA, The Warlocks, Revolver, Whipping Boy, Vanishing Lines, Seafield, Ecstasy of Saint Teresa, Francis Bean Cobain, Portis Head... Moway y Radiohead, entre otros. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. My Bloody Valentine es una banda de rock alternativo formada en 1983 en Dublín, Irlanda, por Kevin Seals y con O.S.O.S.O.S.O.G. Si Influenciada por el post-punk, el rock experimental y el noise rock de bandas como Sonic Youth quedaron establecidos como una leyenda del rock independiente y máximos exponentes del showgage, siendo una gran inspiración e influencia para muchas bandas contemporáneas. Marcaron fuertes tendencias y toda una forma de hacer música que se fundamenta en guitarras distorsionadas y semiambientales, con efectos de reverb, el uso del brazo de trémolo en las Fender Jaguar y Jazzmaster como un rasgo particular en el sonido y voces femeninas frágiles y melódicas contrapuestas a ambientes extremadamente densos. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música que tiene sus mayores logros, concretamente en sus discos Is Anything y Loveless.